Cuentos de hadas españoles Los cuatro hermanos Era así una vez en un pequeño pueblo donde vivía un pescador con sus cuatro hijos Sus hijos se llamaban Rob, Cole, Alex y Harry El pescador era muy pobre La venta de pescado era su única fuente de ingresos pero logró ganar lo suficiente para alimentar a su familia No tenía nada para dar a sus hijos. Un día les llamó y les dijo lo siguiente. Hijos míos, escuchad. No tengo nada que ofreceros. Ahora tenéis la edad suficiente para salir al mundo, encontrar vuestra vocación y probar suerte. Pero padre, no tenemos ningún oficio. ¿Qué haremos fuera de la casa? Eso es exactamente lo que necesitas descubrir. Debes salir para averiguar qué tipo de trabajo eres capaz de hacer. Pero, padre, nunca nos hemos aventurado por nuestra cuenta. Hijo mío, nada saldrá mal. No quiero que lleves una vida de pescador. Todos no podemos vivir de este trabajo. Ve y encuentra un trabajo lucrativo. Muy bien, padre. Si eso es lo que quieres, entonces nos iremos. Sí, padre, nos iremos Los cuatro hermanos se despidieron de su padre y se fueron Después de cierta distancia, vieron cuatro caminos que iban en direcciones diferentes Rob dijo a sus hermanos Cada uno de nosotros debe elegir uno de estos caminos Y nos reuniremos aquí otra vez dentro de cuatro años Lo que, Lo tú, que digas, tú digas, hermano, hermano mayor. mayor Lo que tú digas, hermano mayor Los cuatro hermanos se fueron por cuatro caminos diferentes. Rob conoció a un hombre en el camino. Oye, es un callejón sin salida. ¿A dónde te diriges? Quiero aprender un oficio. Cualquier trabajo que me permita ganarme la vida. Entonces ven conmigo. Te haré el ladrón más sigiloso del mundo. No, no, no. Quiero ganar mi dinero con honestidad y no robando. Quiero vivir libremente y no ser relegado a una cárcel. Mira, compañero, nadie te está pidiendo que vayas a la cárcel. Solo aprende la habilidad del robo y úsala para hacer el bien. Rob estuvo de acuerdo con él. Creyó que no hay nada malo en aprender un oficio. Así que se fue con el hombre. Se hizo tan hábil robando que no importaba lo que Rob quisiera... Podía robarlo fácilmente, sin que nadie lo supiera. Mientras caminaba, Cole llegó a un lugar donde corría un río. Y solo había una casa en la zona, y nada más en kilómetros a la redonda. Vio a un hombre parado cerca del río. Estaba sujetando una máquina de vidrio. Cole no podía entender lo que era aquello, y se fue hacia él. Oye, amigo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Con esta máquina puedes ver fácilmente cosas en la distancia. Esta cosa se llama binoculares. Oh, vaya, esto parece ser muy interesante. ¿Me enseñarás a usarlos? Si quieres aprender, desde luego que te enseñaré. Cole empezó a vivir con aquel hombre. Este le enseñó la habilidad de usar los binoculares. En unos pocos meses, Cole se convirtió en un experto en ello. ¡Has aprendido bien! Así que si quieres irte, eres libre de hacerlo. Sí, ya ha pasado un año entero. Ahora debo irme. Muy bien, llévate estos binoculares contigo. Con ellos podrás verlo todo, ya sea en la Tierra o también en el cielo. Mientras tanto, el tercer hermano Alex se encontró con un cazador. Se quedó con el cazador en su casa y aprendió de él la habilidad de cazar. Alex, hace muchos días que practicas aquí en el campo. Hoy debemos practicar en la selva. Veamos si puedes apuntar a objetos en movimiento. Muy bien. Ambos llegaron al bosque, donde el cazador le enseñó a Alex cómo apuntar a un ciervo que corría. La flecha golpeó al venado y lo mató Alex, vamos, ahora te toca a ti Alex cogió una flecha y la apuntó a una ave voladora Pero la flecha falló Alex, aún necesitas practicar A partir de ahora todos los días vendremos a la selva a entrenar Como tú digas Todos los días el cazador llevaba a Alex al bosque para practicar Habitualmente, Alex alcanzaba todos sus objetivos y no fallaba ni uno solo de los disparos. Se había convertido en un experto en el arte de la caza. ¡Bravo, Alex! Tu técnica es perfecta. Has aprendido todos los aspectos de esta habilidad. Gracias, amigo. Me has ayudado muchísimo. Gracias a ti, he aprendido todo esto. Pero ahora deseo volver a mi casa... ...para poder ayudar a mi padre. ¡Claro! Puedes irte y llevarte este arco y las flechas. Te serán muy útiles. El hermano más joven, Harry... ...llegó a un pueblo donde conoció a un sastre. Oye, amigo. ¿Quién eres y qué has venido a hacer aquí? Mi nombre es Harry... ...y he venido a aprender cualquier tipo de oficio... ¡Muy bien! Dime si quieres convertirte en un sastre. ¡Yo puedo ayudarte! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Me encantaría aprender! Harry se quedó en la casa del sastre. Con todo su corazón, el sastre le enseñó a Harry el arte de coser ropa. Le explicó a Harry todos los pormenores del trabajo. Como por ejemplo, cómo se enhebra una aguja. ¿Cómo se sostiene un trozo de tela antes de colocarlo? Se lo enseñó todo. A medida que pasó el tiempo, Harry aprendió a coser muy bien. El sastre estaba muy feliz con Harry por su arduo trabajo y sinceridad. Cuando Harry se decidió a marcharse, el maestro le dio una aguja a e hilo y le dijo «Estoy muy contento con tu trabajo. Toma esta aguja y el hilo». Manténlo tan suave como la lana y tan duro como el acero. A partir de entonces podrás coser cualquier cosa y nadie podrá ver la unión que existe entre las piezas. Los cuatro hermanos llegaron al lugar donde habían prometido reunirse después de cuatro años. Desde allí volvieron a casa juntos. Al llegar a la hora se encontraron con su padre y le contaron lo que cada uno de ellos había aprendido Un día, todos ellos estaban sentados con su padre debajo de un árbol fuera de su casa y el padre les dijo Hoy quiero ver lo hábiles que sois en los oficios que habéis aprendido Hay un nido encima del árbol Decidme, ¿cuántos huevos hay en él? Cinco Bien, Rob «Ahora tráeme los huevos que hay debajo del ave que está sentada encima de ellos para incubarlos». «Pero el pájaro no debe darse cuenta». Rob trepó al árbol y sin que el pájaro lo viera, robó los huevos. Fue una experiencia tal que el pájaro ni siquiera se dio cuenta de que los huevos habían desaparecido de debajo de él. «¡Guau! Wow, ¡Increíble!» «El pescador colocó los cuatro huevos en las cuatro esquinas de una mesa». Y le dijo a su hijo Alex. Rompe los cuatro huevos en dos con una sola flecha. Pero los pollitos que hay dentro no deben resultar heridos. Alex sacó su flecha. Y con solo un disparo cortó los huevos en dos. El pescador estaba muy feliz al ver esto. Y después le dijo a su hijo Harry. Ahora cose estos huevos y enséñame... ¿Cómo el ave puede dar a luz a su descendencia? Harry sacó su aguja y cosió los huevos Y luego colocó los huevos en el nido El pájaro ni siquiera llegó a saberlo Muy bien, hijos míos Todos habéis aprendido con toda honestidad en estos cuatro años No tengo ningún regalo para daros Pero estoy seguro de que la vida os recompensará por vuestro arduo trabajo Después de unos días, se difundió en todo el reino que un dragón había secuestrado a la princesa. El rey declaró que quien quiera que encontrara a la princesa conseguiría su mano en matrimonio. Hijos míos, tenéis la oportunidad de mostrar vuestros talentos. Id a salvar a la princesa del dragón. Los cuatro hermanos se prepararon y salieron para salvar a la princesa. Cole miró con sus binoculares y dijo ¡Puedo ver dónde está la princesa! El dragón la ha escondido en una isla en medio del mar y él está allí vigilando. Luego se acercaron al rey y pidieron un bote para que pudieran llegar a la isla. El rey les dio un barco y los cuatro llegaron a esa isla. Cole miró a través de su par de binoculares y dijo El dragón está durmiendo cerca y su cabeza está en el regazo de la princesa En ese caso no puedo apuntar con mi flecha, no quiero lastimar a la princesa Esperad, voy a robar a la princesa y traerla aquí ¡Tened el barco listo! Rob rescató a la princesa del dragón Pero cuando regresaban a la nave, el dragón se despertó Y volando sobre ellos, le siguió de cerca Estaba a punto de atacarle, cuando Alex lo mató con sus flechas. Pero cuando el dragón cayó al agua, con el impacto de la caída, el agua se encabritó y el barco se rompió en pedazos. Todos estaban flotando gracias a la ayuda de las diferentes piezas. Entonces Harry sacó la aguja y cogiendo hilos de gran longitud, comenzó a unir las tablas de madera. Pronto se cosieron tantas tablas que todos pudieron sentarse sobre ellas. Y así llegaron a la casa de la princesa. Cuando comparecieron ante el rey, él amablemente les dijo. Vosotros cuatro deberéis poneros de acuerdo para saber quién se casa con la princesa. Cuando escucharon esto, los cuatro hermanos comenzaron a pelear entre ellos. Si no hubiera encontrado a la princesa, ¿qué podríais haber hecho vosotros? Así que yo me casaré con la princesa. Si yo no hubiera rescatado a la princesa del dragón, ¿qué habríais hecho vosotros tres? Yo seré quien me case con la princesa Si yo no hubiera matado al dragón, ninguno de vosotros tres habríais podido traer a casa a la princesa Así que, ¿cómo os vais a casar con ella? Yo seré quien se case con la princesa Si no hubiera cosido el bote, todos os habríais ahogado Por eso seré yo el que me case con la princesa al ver a los cuatro hermanos pelear, el rey decidió que ninguno de ellos se casaría con la princesa, porque nadie sería feliz así. El rey entregó la mitad de su reino a los cuatro hermanos como recompensa. Los hermanos consiguieron todo lo que querían. Y de esta manera, el pescador finalmente se libró de su pobreza. Y todos vivieron felices para siempre.